decir, es que a mí me parece que la provincia de La Pampa hace tiempo que viene con líneas claras en lo que hace a lo fiscal y lo económico, lo que hace a la descentralización con los municipios. Yo creo mucho en el desarrollo local, que la Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba, y el gobierno de la provincia de La Pampa hace mucho tiempo, lo hemos conversado muchas veces con el gobernador, lo viene llevando adelante, y con una línea que nosotros queremos poner en marcha y que la lleva hace tiempo también el, el gobierno de la provincia de La Pampa, que es el tema de crédito para emprendimientos productivos. A mí me de ver... Lo más importante que tiene una política pública es la continuidad, la sostenibilidad en el tiempo y empezar a construir condiciones para que la gente pueda trabajar y mejorar. Eso lo viene haciendo el gobierno de la provincia hace mucho tiempo y por eso yo siempre he venido, he dicho que soy un admirador y que acompaño las políticas y que muchas de las cosas que están encarando en la provincia de La Pampa tenemos la tarea, tengo yo la tarea de hacerlo a nivel nacional. Eh, ministro, ¿Sí? eh, buen día. Eh, de Radio Carmes, de acá de Santa Rosa. Una más ¿Ustedes creen que a este gobierno de Alberto Fernández hay que analizarlo, juzgarlo y también mirarlo a través de si funciona o no este programa Sentir a Contra el Hambre, pensando en lo que dijo Mauricio Macri, que lo evalúen en base a la pobreza, después sabemos lo que pasó con la pobreza y demás. ¿Creen que se puede evaluar este programa respecto a este programa si funciona o no? Yo creo que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Si uno quiere saber para dónde va un gobierno, mire el presupuesto. En un contexto de tanta dificultad económica, de tanta restricción fiscal, el presidente Alberto Fernández ha decidido que el Ministerio de Desarrollo Social tenga para la tarjeta alimentaria un presupuesto de este año de 70.000 millones de pesos, en un contexto de tanta dificultad. Porque partimos de la base de que no puede haber hambre en Argentina. Presentamos el plan Argentina contra el Hambre en octubre en el medio de la campaña. Debatimos si correspondía hacerlo o no con Alberto Fernández, que en ese momento era candidato. Siempre planteamos esto como una política de Estado que excede a un gobierno el presidente ya electo, antes de asumir, convocó al Consejo Argentina contra el Hambre, la primera política fue esta, pusimos en marcha en la primera semana de gestión, yo puse en marcha la tarjeta alimentaria en la ciudad que tiene los índices de mayores niveles de pobreza en Argentina, que es Concordia Entre Ríos, y la extendimos a todos. Entonces, está claro que hay una prioridad y que la prioridad es Argentina contra el hambre. Nosotros entendemos que hay un problema de hambre, que hay un problema de mala nutrición, que hay un problema de falta de trabajo y de sobreendeudamiento de la familia, que gran parte de las familias deben plata y terminan tomando crédito en la financiera de esquina a tasas altísimas. Por eso esa tarjeta no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos, los alimentos que quieren, como quieren las familias, posibilita mover la economía, estamos hablando de 51 millones de pesos el tercer viernes de cada mes en la provincia de La Pampa, posibilita que todos coman y coman bien. Yo recibo permanentemente los consumos. Hasta acá, 60% de los consumos son leche, carnes, frutas y verduras, todos los viernes. Yo recibo qué consumos están haciendo las familias y cómo va subiendo el consumo de leche y significa dignidad, lo decía el gobernador con claridad. Empezar por los más vulnerables, por los que menos tienen. Ministro del Canal Cooperativo, eh, usted está explicando los consumos, está corroborado, está explicando a los alimentos lógicamente, eh, el, el nivel de inflación es más bajo de lo que aumentaron los alimentos, es decir, los alimentos se están aumentando por encima de la inflación. ¿Hay especulación aquí? ¿Qué piensan hacer con el precio del pan, con el precio de la leche que si nos están respondiendo, digamos... De precios, de precios, de a está claro que hay dos problemas serios, el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias, esos son los dos problemas más críticos que tenemos hoy, está claro que ahí tenemos que trabajar, por un lado es el tema de precios cuidados, que ayer se extendió a algunos precios mayoristas y que sirve como referencia. La tarjeta alimentaria, cada mes en todo el país, a partir de marzo, cuando esté plena, Va a ser 7.500 millones de pesos para comprar alimentos. Entonces le pedimos a los comercios, no solo que no aumenten, sino que bajen los precios, que colaboren con promociones. Cuando yo insisto mucho, y le pido a los medios de comunicación de verdad que nos ayuden con leche, carne, frutas, verduras, es porque hay problema de mala nutrición en Argentina. Entonces tenemos que combinar el problema de la nutrición con el problema de los precios, y acá claramente hay un movimiento económico. Esta plata no existía, no estaba, y empieza a mover la actividad económica de la provincia de La Pampa y de todo el país. Yo aspiro a que todos trabajemos correctamente, hay una, una tarea muy fuerte del gobierno de Alberto Fernández de convocar un consejo económico-social de tomar muy fuertemente el tema de la situación de los precios y en ese sentido esto que es movimiento económico, todos tienen que ayudarnos a que no suban los precios, a que hagan promociones a que bajan los precios, sobre todo de estos que son los productos básicos. Ministro, para Radio 25 de mayo, usted habla de una cifra determinada a invertir en eh, precisamente en la asistencia bajo qué parámetros se toman para saber que esa cifra va a ser suficiente para abastecer a eh, los sectores más vulnerados del país, porque tenemos quienes directamente no son asistidos ni asistidos en ningún registro, el saco ha sido, eh, eh, perdón, salta ha sido un ejemplo de eso cuando los niños muy chicos han desaparecido Cuando hablamos de la tarjeta alimentaria, la tarjeta alimentaria es para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo que están con asignación, para las personas con discapacidad que tienen asignación. Son 2.800.000 personas, chicos, en todo el país, 1.400.000 tarjetas en todo el país. Eso cubre el 80%. Hay un 20% que la modalidad no es la tarjeta. En el caso de Salta, yo estuve en Santa Victoria Este, en el paraje La Puntana, y en varias comunidades indígenas y en varias zonas rurales donde el mecanismo no es la tarjeta, sino los módulos alimentarios para trabajar particularmente con las postas sanitarias. Nosotros entendemos que el 80% del país se cubre con la tarjeta y hay otras modalidades en zonas más alejadas En el caso particular de Salta hay una problemática muy fuerte con el agua, con las condiciones de agua que generan para los chicos diarrea, deshidratación y de ahí desnutrición, y yo estoy el próximo jueves viajando nuevamente en un proceso donde hay todo un equipo trabajando, el gobierno de la provincia de Salta junto con el Ministerio de Desarrollo Social, con varios chicos que están internados y que se está haciendo un seguimiento fuerte, y ahí en la asistencia llevamos módulos alimentarios y agua en botellas, pero lo estructural resolver el problema del agua, el ejército está trabajando muy bien en el caso de la provincia de Salta, haciendo tres pozos que tienen características muy específicas y requieren tecnología muy específica que tiene el ejército y 100 reservorios de agua. Tenemos que tomar la dimensión de que la Argentina arranca de menos 10, que la situación es muy crítica, y sobre esa base trabaja. Ministro de la Agencia de la Economía. Buenos días. Buenos días. Eh, usted acaba de decir que la Argentina arranca con menos 10. ¿Cuál es la proyección que se dice? nacional, eh, hace? para evaluar hasta dónde continuar con la tarjeta alimentaria y cuándo la Argentina va a tener capacidad de alternar la tarjeta alimentaria con trabajo. La tarjeta alimentaria es emergencia, claramente. La Asignación Universal por Hijo es un derecho. Las personas que tienen trabajo formal y cobran salario, tienen chicos menores de 18 años, cobran salario familiar, los que no cobran Asignación Universal por Hijo. Eso es un derecho. Si la economía crece al 20% y vuela en los próximos años, la Asignación Universal por Hijo queda. La tarjeta alimentaria es de emergencia. Ahora, no es una emergencia corta la Argentina, estamos ante una emergencia profunda. Todos los datos que yo trato de plantear marcan el nivel de deterioro profundo que tenemos, con lo cual es una política de emergencia que claramente va a sostenerse mientras dure la emergencia en la Argentina. Pero no solo es una política de emergencia, no hay que ver la tarjeta alimentaria como un plástico y una tarjeta, es movimiento económico el comerciante pampeano, la pyme pampeana, el supermercado, las ferias, se van a ver favorecidos con 51 millones de pesos que mueven la actividad económica el tercer viernes de cada mes. El que produce alimentos va a tener chance de vender. O sea, claramente tiene que ver con la asistencia, pero con varias acciones más. Yo creo que la política social tiene que dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya pescado en la laguna. Dar pescado, asistencia, enseñar a pescar, capacitación, y mover la actividad económica. Esto es un movimiento económico real que busca ayudar a eso, las salidas del trabajo, y por eso nosotros vemos en la construcción, en el textil, en la economía del cuidado, en el reciclado y en la producción de alimentos, los cinco sectores productivos para vincular personas con planes sociales hacia el trabajo, pero arrancamos por lo básico de lo básico, es que todo tiene que comer y tiene que comer bien. Y eso es, por eso tanto, insisto, leche, carnes, frutas y verduras. Yo tengo una... Nosotros trazamos tres escenarios permanentemente sobre cómo va a evolucionar la economía y la política social. Aprendí verdaderamente que el gobierno anterior arruinó todo lo que tenía que ver con pronósticos, ¿no? con pobreza cero, segundo semestre, brotes verdes, eh, mejor equipo de los últimos 50 años. Con lo cual nosotros tenemos muchos estudios sobre cómo va evolucionando cada cosa, pero nos parece que en la Argentina es tiempo de trabajar, avanzar e ir mejorando un paso cada día, que ya ha habido demasiados pronosticadores que nuestra tarea es hacerlo bien. Y por eso rescato mucho la tarea del presidente Alberto Fernández. En un contexto de restricción económica evidente, ha decidido volcar los recursos donde hay que volcar una tarjeta alimentaria. Eso marca la necesidad de ponerle un piso a la caída social. Lo primero que yo te voy a hacer es ayudar a que pare la caída social, después reconstruir. La tarjeta empieza a ayudar a parar pararla caídos. Eh, ministro, eh, usted sacó el trabajo en la Pampa, hay que ha recorrido el país. Eh, ¿Cree que hay otros ejemplos más que uno como en la Pampa? Para para la hay varios ejemplos, hay varias provincias que trabajan muy bien en la Argentina. Conozco lo que se hace en la Pampa desde hace mucho tiempo. Vine en los 90 a A recorrer parte de la provincia y capacitaciones que se fueron haciendo en distintos momentos como capacitador estuve cuando fui viceministro de la nación, hacía referencia el gobernador a eso he venido como diputado en otros momentos he venido a actividades académicas y siempre he seguido mucho el modelo que encara la provincia, para mi la idea de la descentralización es clave El gobierno anterior tenía la idea que acá van a haber inversiones y las inversiones van a derramarse sobre el empleo, de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cómo la idea es que esto se reconstruye de abajo hacia arriba? Desde el trabajo, de la actividad, de lo que cada uno hace, con máquinas y herramientas para trabajar. La descentralización la veo así, y siempre el gobierno de la PAPA ha tenido una política muy fuerte en la descentralización, muy fuerte de responsabilidad fiscal, que eso es clave para cualquier gobierno, y muy fuerte en el tema de emprendimiento productivo, de crédito, de vivienda, de movilizar la cuestión social, desde hace mucho tiempo, además del tema nutricional. Entonces, siempre me ha parecido que mucho de lo que se hace en la provincia de La Pampa hay que extenderlo a otras provincias a nivel nacional, sobre todo la descentralización y el tema de crédito para máquinas y herramientas para emprendedores hay cuatro millones de personas que trabajan que son gasistas, plomeros, carpinteros que cose ropa en la casa, que no accede a un banco porque no tiene papeles para mostrar y que le faltan máquinas y herramientas y que se endeudan al 200% de interés anual en la financiera esquina nuestra tarea es ir reconstruyendo desde allá y es eso lo que hace el gobierno de la provincia de hace tiempo Sí, por favor La ayuda socialista con la tarjeta o la social, ¿está garantizada más allá de lo que pasa con el endeudamiento del país, con la negociación o no, con los acreedores? Está garantizada más allá del esquema de negociación y de deuda con el país, del país con los acreedores, con los bonitos y con el Fondo Monetario, está garantizado porque lo hemos establecido en el presupuesto claramente para poder llevarlo adelante. Tuve yo una reunión con los delegados del Fondo Monetario que han venido y claramente los dos temas que trabajamos fueron la cuestión social de la Argentina la problemática social que les he contado lo mismo que estoy contándole a ustedes y la tarjeta alimentaria claramente está garantizada y había una decisión de volcar el presupuesto acá independientemente de los avances que se den en materia de renegociación de la deuda Si ustedes me permiten haciendo eh, tu pregunta Rita eh, quiero aprovechar para agradecerle La presencia del presidente Linaes, el acto de, de la firma del convenio en cierta manera este, nos ha soslayado la oportunidad, pero queremos resaltar que estoy aquí como presidente Linaes a partir de una realidad histórica de la provincia de La Pampa y de una gran conciencia cooperativa, una gran presencia del de sistema cooperativo aliado con el Estado Provincial que participa activamente de la generación de la renta y de la distribución de la renta en los que menos tienen, trabajando en la promoción social. Así que también estuvimos en la reunión de trabajo que tuvimos con Daniel, anteriormente venido aquí, hicimos con Mario y proyectamos distintas acciones en conjunto porque creo que es una de las salidas de, la, de, la salida de cómo, digamos, cuáles son las herramientas que hoy tiene el Estado de forma aliada para seguir interviniendo en la economía, participando de la renta principalmente a favor de los sectores más vulnerables. Así que, Mario, también bienvenido. Y ahora sí. Sí, Cafiero, en este contexto planteado por el ministro... Ahí están consultando a, a Cafiero, eh, la, la periodista de TELAM. Vamos a ver si podemos escuchar. Bueno, primero agradecerle al gobernador y la verdad que es un honor poder acompañarlo a Daniela. ...en esta tarea de... ...de este piso, ¿no?... ...de la Argentina sin hambre... ...y después, bueno, la preocupación es el trabajo... ...cómo generamos trabajo... ...y aquí viene el rol que pueden jugar las cooperativas... ...y las mutuales... ...yo hablo del tercer motor de la economía... ...hay un motor que es el Estado... ...hay otro motor que es el sector privado... ...y está este tercer motor... que en muchas provincias... caso La Pampa... ...Córdoba, Santa Fe... ...Provincia de Buenos Aires, Mendoza... ...tiene un rol fundamental en la provisión del servicio eléctrico, telefonía, cable, sida óptica, las cooperativas agropecuarias, cooperativas de transporte, es decir, el tema de las mutuales, ¿qué nos está pasando en este sector? Se está pasando que hay que hacer cosas muy simples, como la que hicimos ayer. Ayer pusimos en marcha el préstamo 1, el, el primer préstamo, que las mutuales le dan a las cooperativas en la historia argentina. Las mutuales de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires le han prestado a la cooperativa vitivinícola de Mendoza 150 millones de pesos para levantar la uva hacer la vendimia en la provincia de Mendoza. Fíjense, muchas veces falta esto, integrar, comunicar, vincular, las mutuales de ayuda económica prestando al sector cooperativo productivo un primer paso vamos a generar un fondo de mil millones de pesos de financiamiento productivo dentro del propio sector de la economía social vamos a ayudar al, al ministro Arroyo buscando que las mutuales y las cooperativas ayuden al microcrédito que no solo el Estado ponga recursos sino el sector social ayudando al microcrédito a toda esa franja de la población que no accede al crédito bancario. A ese crédito no bancario que habla Daniel, sin cruzarlo también desde la economía social. Vamos a trabajar en el tema reciclado de residuos. Las cooperativas son la forma de mejorar el tema reciclado de residuos urbanos. Otra cosa que plantea el Ministro, el, la economía del cuidado el cuidado de las personas adultas, el cuidado de las personas con discapacidad, el cuidado de los niños, la organización cooperativa. Desde las propias cooperativas eléctricas y de servicios públicos, que tienen una gran, digamos, este, una gran trayectoria y están bien reconocidas en la sociedad, armar cooperativas de cuidados. Una, se llama la economía del cuidado, es la economía del futuro con gran ocupación y con gran resolución del problema social, que es cuidar a los viejos, a los chicos y a las personas con discapacidad. Hemos conversado con, con el gobernador lo avanzado que está la Pampa, no solo en los aspectos de política pública, sino en los aspectos de economía social. Pero desde esos avances, cómo, primero, aprender nosotros, y segundo, cómo juntos trabajar para mejorar la economía social. Una pregunta, Una pregunta Sergio. Eh, hablaron de, de hambre, hablaron de comida, también hablaron de trabajo. Hay un grupo de trabajadores que hicieron una manifestación aquí adelante que son los trabajadores de Calcari. ¿Se puede llegar a tener un acercamiento hacia ellos no solamente alguna eh, tarjeta alimentaria, alguna ayuda social, sino volver a tener un trabajo genuino? Eh, creo que el objetivo que bueno, estamos trazando, yo lo dije en el discurso. digamos, Hoy estamos eh, dando respuestas de abajo hacia arriba con nuestra concepción ideológica de cómo crece la economía. Eh, todos esos sectores están contenidos socialmente. Por supuesto que falta trabajo en la Argentina. Somos eh, extraterrestres y sabemos que hay que generar trabajo, que hay que apostar a la industria nacional, hay que quebrar con esa, este, esa relación de que hoy en la Argentina es más provechoso incursionar en la timba financiera y no en la inversión productiva. Y en eso que nosotros planteamos permanentemente, estamos demandando al gobierno nacional que una de las principales herramientas que tiene que ver en la negociación con el fondo es que nos permitan normalizar la economía. No seguir con esa política de que los argentinos paguen la deuda externa con el ajuste. Pagar a partir del crecimiento de la economía. Y se crece dando trabajo. Y casualmente estamos trabajando para que esta gente quede desocupada, que es un grupo que está claramente identificado, que son de una de las empresas emblemas, que más sufrió la salvaje apertura de las importaciones, porque tiene que ver con la indumentaria, pero hay miles de desocupados en la, en la provincia de La Pampa y en la República Argentina. Estamos trabajando para todos. Creo que fortalecer los cimientos y de ahí empezar a crecer. Seguramente en poco tiempo podremos darnos la respuesta en el marco de un crecimiento armónico, provincial, regional y nacional. Buena pregunta en realidad podría ser para los tres. Eh, Ayer estuvo lo mismo con cooperativas, con representantes de cooperativas eléctricas que plantean el patrón porque no pueden pagar a camisa? Acá en la Pampa se está analizando el cuadro tarifario, viendo de qué manera se puede reducir. Ahora, la pregunta es, ¿en algún momento se va a revisar los cuadros que manejan las experiencias interesantes, las generadoras de energía, que son las que más ganaron en estos cuatro años, y los transportadores de energía, más allá de los prestadores? Así que se está trabajando o bien en un proyecto de ley o directamente aplicando la ley de emergencia y solidaridad económica para resolver la deuda de las cooperativas eléctricas del 31 de enero para atrás. Le está pidiendo el gobierno a las, co a las cooperativas que empiecen a, a regularizar del 31 de enero en adelante. Una de las propuestas que estamos planteando es que las cooperativas eléctricas sean parte del directorio de CAMESA, porque esa es la verdadera democracia social, la participación dentro de los estamentos de gobierno. Y CAMESA no puede ser un órgano unitario, tiene que ser un órgano federal con participación de las provincias y del sector de la economía social. Esas son todas las reformas que vamos a hacer. Por supuesto, de la deuda va a haber que tiene que haber un plan de moratoria similar a la moratoria que estableció el gobierno para la parte impositiva.